y es que en tirar de la manta hoy vamos a presentar un caso un expediente que no se cierra un expediente terrible un accidente de apellación, con decenas y decenas de muertos españoles restos orgánicos guardados en 23 francos loca frascos localizados en unos laboratorios turcos y que habían sido olvidados y un fémur procedente no se sabe bien de dónde fueron entregados ayer viernes a las autoridades españolas piensa que pertenecen a los 62 militares españoles muertos en el accidente de un avión yacolet 42 el 26 de mayo de 2003 cuando regresaban de una misión en afganistán la noticia narrada con cierta frialdad no puede sino calentarnos la sangre hace 16 años unos profesionales del ejército aceptaron el riesgo de jugarse la vida en una misión en el exterior Pero lo que no preveían ni ellos ni sus familiares es que murieran por la ineptitud de sus mandos. Una ineptitud mostrada no solo por el accidente, la mayor desgracia vivida por el ejército español en tiempos de paz, sino por los acontecimientos ocurridos posteriormente. El Ministerio de Defensa dejó en manos de una agencia de la OTAN la contratación de los aviones para transportar a los militares. Así pagó 149.000 euros, un dinero que se llevaron varios intermediarios, Mientras que la compañía ucraniana que hizo el vuelo solo recibió 38.000. ¿Cómo pudo suceder? A día de hoy todavía hay información oculta. Eso llevó a que el avión elegido de fabricación soviética fuera, según le comentó uno de los militares a su mujer antes de emprender el vuelo, una mierda. Nadie en defensa había comprobado las denuncias previas presentadas en varias ocasiones por los militares la demostración de este bajo nivel técnico del aparato está en que la caja negra del Jack 42 llevaba sin funcionar casi dos meses por lo que la posterior investigación careció de la información imprescindible para saber lo que había pasado para colmo se demostró que la tripulación carecía de la necesaria formación, llevaban 23 horas seguidas de vuelo y nadie se preocupó de que no bebieran antes de emprenderlo posteriormente al accidente pasó lo inimaginable, aún más un espectáculo deprimente se aceleró la identificación de los cadáveres con unas prisas imposibles ante una realidad macabra los cuerpos estaban destrozados pero no fue problema el equipo español encargado de la desagradable tarea viajó a Turquía y en una vieja cámara frigorífica de pescado cumplieron sus cometidos ¿en cuánto? en un día como no podía ser de otra manera los familiares recibieron féretros con restos que no les correspondían. La chapuza llegó al extremo de que no se había contratado el preceptivo seguro de vida, por lo que el gobierno tuvo finalmente que aprobar una partida especial de 6 millones de euros para indemnizaciones. Frente a este desastre, las responsabilidades políticas nunca se ejecutaron. El ministro de Defensa, Federico Trillo, consiguió irse de rositas frente a esta ignominia. Y solo 14 años después, la ministra María Dolores de Cospedal, ...de su propio partido... ...pidió perdón en nombre del Estado... ...por no haber reconocido su responsabilidad... ...descansen en paz qué historia tan tremenda qué historia sobre la que se ha escrito mucho y todavía lo que se escribirá fue un bueno se metió la pata en muchísimos sitios ¿eh? fue una vergüenza Pero, completa hay, y sobre todo y lo importante destacar hay muchas víctimas mortales muchos hay nombres propios hay que necesitan ser recuperados y contadas su historia y ser dignificados totalmente ¿no? Y que eh, alguna vez en este país eh, la gente que hace la tiene que pagar. Eso es. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo, chao. Venga,